Hola, buenas noches a todos, a todas. Como ahora se fijan que hay que hacer una salvedad cada vez que、eh, los políticos en general, las personas hablan de, de, de se dirigen a la generalidad. Siempre están、eh, distinguiendo entre el todos y todas y se preocupan tanto de esa tontera cuando el gentilicio se aplica para todos. Cuando hablamos de personas, no se distingue sexo. Es género nomás, y, y si yo me dirijo a todos mis auditores, está implícito que estoy incluyendo en el público a mis oyentes del sexo masculino, mis oyentes del sexo femenino y mis oyentes del sexo de, de cualquier sexo. Hoy día es la época de ser feliz, es la primavera. Venía en el camino hacia acá reflexionando acerca de algo que está tan común hoy día. Bueno, hay muchas cosas que están comunes hoy día, pero hay un tema que está. Por todos lados apareciendo, es el tema de las noticias que nos infunden miedo. El miedo, el miedo que se, se agarren de las mechas el Donald Trump con el, con el, Kum,、no、sé, Jung, el de Corea, Kim Jong-un, Kim Jong g un nombre irrepetible, o que, o que el planeta Niviru, hay un planeta Niviru. Yo hace más de 30 o 40 años que vendo, vengo viendo、eh, en, dentro de la preparación de la gente que se consideraba que sabía algo más que los demás, porque así era antes. Hace unos 30 años atrás había un conocimiento oculto, se hablaba del ocultismo, y h a b í a una especie de, de cofradías de personas que se reunían en secreto y, hablaban, y leían libros que en Chile no se publicaban y pertenecían a un grupo especial de personas al cual uno podía ser postulado para ver si acaso te aceptaban. Hoy día todo eso, amigos míos, todo eso murió. Hoy día el conocimiento es universal. Gracias al advenimiento de la Internet, Gracias al retenimiento de una gran cantidad de información accesible, desde los celulares, q u en e s t á en la palma de su mano, usted tiene el contacto con el mundo del conocimiento. Entonces, usted tiene acceso a cualquier cosa que quiera saber. ¿Usted quiere ver cómo se preparan los champiñones con salsa de bechamel? Ponga YouTube y van a salir no sé cuántas recetas para hacerlo, ya sea con la luna llena o bien con la mano derecha, la, como quiera que se le ocurra, hay una receta para hacerlos. Salsa de champiñones,、eh, salsa, champiñones en salsa de chamel, por ejemplo. Y también está el tema del miedo, como le estaba comentando, Se es ve cerca del planeta Nibiru, que va a chocar con la Tierra, que hay un cometa, que se va a aproximar y que el fin del mundo se acerca. Todo eso es falso. Es falso de falsedad absoluta. Es una técnica de dominación de masas en donde yo. Si quiero tener poder sobre la gente, primero los convierto en unos ignorantes, no les cuento la, toda la información. Segundo les infundo miedo. Y tercero yo les ofrezco la salvación, la solución.、Eh, a ver, miedo a la, a la. ¿Cómo se llama la falla de San c ó m o se llama la que está aquí? La falla de San Andrés. La falla de San Ramón, la falla de San Andrés en Estados Unidos, el terremoto gigantesco que están avisando por esa, esas tonteras que publican por las redes sociales que v i e un terremoto de magnitud no sé cuánto. ¿ya? Y, y hay videntes para todo. Hay videntes que dicen que va a ganar Piñera, hay videntes que dicen que va a ganar la b e r t í Sánchez, hay videntes vi, hay vidente para todo. Hay videntes que encuentran gente desaparecida y los hay, no lo discuto. Pero yo me quiero quedar respecto del miedo. El miedo es una técnica de dominación de masas. Así es que, usted si no quiere formar parte del puñado de borregos que son conducidos por los medios de comunicación de hoy día, levante la cabeza fuera del hoyo y vea que hay muchísima información, hay un horizonte distinto, el cielo está hermoso todos los días y este planeta no se va a acabar. Puede ser que hayan epidemias producidas por la misma mano del hombre que. De pronto puedan diezmar un poco la población, pero de que vaya a haber un fin del mundo, eso es un invento, es un invento que se hizo ya por la Edad Media y se fue incluyendo en las escrituras para, para infundir miedo, porque se han fijado, miren los videos de lo, del último terremoto en México. ¿Qué hace la gente cuando tiene terror? Se acuerda de Dios. Es una manera de, de, de, de que la gente desesperada. Reacciona y recurre como última, como última medida a, a orar, a orar, a repetir, un, a repetir una, una letanía que repiten todos como loros. La invitación de este programa es a entregarles información, elementos para que usted los vaya dejando que fluyan por su mente. No importa, puede ser que no entienda algunas cosas, pero déjese, abra su mente a otras formas de conocimiento. Rompamos los paradigmas. Un paradigma es una idea que está preestablecida y que se entiende como una verdad absoluta porque siempre ha sido así y así seguirá siendo. Eso es un paradigma. Un paradigma muy común dice: bueno, yo que la gente, muchas veces, gente que está en una situación crítica económica y no atina a hacer nada por salir de esa situación porque dice: total, yo siempre s i g o pobre y así va a ser y así será siempre porque no sé, porque Dios me, me puso así. Y, Fija, hay una persona que se enfrenta a una, a una enfermedad complicada. La primera reacción que todo el mundo le dice: No, hay que conformarse. Si Dios sabe lo que hace, ¿me entiendes? Se muere un amigo, se muere un familiar. No, es que Dios se lo llevó. Todas esas son cosas que vienen, si usted las examina bien, y lo invito a que lo haga, si usted lo examina bien, vienen de una idea falsa. Dios no está para matar gente, ni para llevarse a gente, ni para mandar. Dios es otra cosa, es mucho más profundo que eso, mucho más grande. Y mientras más、eh, información tengamos respecto de este tipo de conocimiento, mejor va a ser nuestra comunicación con, con Él y menos miedo vamos a sentir. Quiero poner un tema, ya que estamos en la primavera, y ustedes saben que me gusta la música diferente también, que está dedicado al amor. Esta es una, la palabra Sabría. Y que en el idioma hindi significa algo así como mi amor, mi cielo, mi vida. Una canción de amor, escuchen que es preciosa. a Doli, me <tose> peta. सितारों से सजाके, ज़माने से चुरा के ले जाएगा साबरिया, साबरिया, साबरिया, ओ साबरिया। बोड़ोली में बिठाके, सितारों से सजाके, ज़माने से चुरा के ले जाएगा एक रोज़ तेरा उड़ाके जिये। काने में तेरी ही परचोईया है तू तो हर लम्हा यादों में है तेरी खामोश पहली नसर का दिवाना エクローズテーラーもらっていいや Ese tema es un tema para el amor del, del cantante. Del, dedíquelo a usted, búsquelo. En, en, no sé si está en Google, en, en YouTube se llama Sabria. Es en, en la música de una película bellísima. A mí me gusta mucho el cine indio, el cine de Bollywood. Aunque las películas duran tres horas, son unos argumentos increíbles. Es disfrutar del cine. Bueno, estábamos hablando antes de irnos a este corte musical respecto del miedo. Y a la luz de las enseñanzas que nos entregan los reveladores en el libro d u r a n t i a yo quería comentar una reflexión de Harry m a c m u l l a n una traducción de Ángel Sánchez Escobar, otro hermano d de u r a n t i a n o del mundo, de la vida, que se refiere a cuando sentimos miedo. Y esto se los comento porque seguramente en las noticias van a haber mucho: noticias de miedo, noticias de posibles sismos, noticias de, de posibles bombas nucleares, ataques nucleares, enfermedades incurables, choques de planeta. s Y todo lo que a ustedes se les ocurra, y que ustedes saben también como yo, que están presentes en la noticia, en las redes sociales también. ¿Qué es el miedo? El miedo es el terror que nos sobrecoge cuando, indefensos, estamos escuchando los tambores del enemigo que se avecina. Así fue en las épocas de guerra, y ese recuerdo está en nuestro inconsciente colectivo. La razón y el sentido común son inservibles para cortar los nudos que nos atan a la espiral del dolor y destrucción que provoca el miedo. El temor debilita nuestros valores morales y paraliza nuestra voluntad, dejándonos acorralados, totalmente indefensos, ante enemigos imaginarios, o puede ocasionarnos un incontrolado arrebato de pánico Haciéndonos arremeter contra lo que se ponga por delante como un animal salvaje. El miedo corroe la fe, la relación de Dios con sus hijos. El miedo se adentra en nosotros de forma destructiva, inhabilitando cualquier intención buena, devorando primero al que tiene miedo. El miedo es el vacío que queda cuando el amor y la confianza se han perdido. Qué buena frase. El miedo es el vacío que queda. Cuando el amor y la confianza se han perdido. El poder del miedo sobre nosotros se basa en la ignorancia y se alimenta de la soledad. Pero cuando nos enfrentamos al miedo en la seguridad del amor del Padre, éste huye como una pesadilla que huye al salir el sol de la mañana. Los miedos que nos controlaban desaparecen, como si nunca hubieran existido. las terribles imágenes que nos acechaban se convierten en personajes de historietas cómicas que se olvidan al pasar la página. Cuando nos sentimos atrapados por el terror, aprisionados por todos lados, s o l o tenemos que retirarnos a nuestro bastión interior de paz y seguridad, al reino espiritual que existe en nosotros mismos, a la región del orden y el amor, para encontrar allí consuelo y una fortaleza mayor que la de nuestros adversarios, La fe es la llave de las puertas seguras del reino y nos viene dada en nuestra disposición para confiar en el cuidado y la protección del Padre Universal. Dentro de sus muros macizos, vivimos en la presencia y el poder del Padre, sabiendo el lugar seguro que tenemos en su regazo, en su afecto. Una vez adentro, el Padre serena nuestras mentes y nos dice que nuestros miedos son innecesarios. Que su abrazo amante nos rodea, nos protege, nos guarda. Cuando se alimenta, el miedo arrasa el alma, pero la liberación del terror se realiza cuando caminamos en la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Para someter el miedo, necesitamos sintonizar nuestras mentes con l a de Dios. Y mediante esta relación, la infinita reserva del amor del Padre se derrama sobre nosotros. Sanando todo sentimiento de pánico. Hay una frase acá que habla de que la fe es un regalo de Dios. Entonces, muchas personas que no tienen fe dicen, Pero entonces a mí no me llegó ese regalo.、Claro. Lo que ocurre es que antes que eso, usted tiene que poner su mente, entregarse a la confianza, a la reflexión, en la búsqueda de Él. Y cuando usted pone su mente en la búsqueda de ese Padre, A usted le va a llegar la señal de vuelta y usted va a sentir esa energía espiritual que la va a empezar a acercar. Es un camino que nunca termina uno. No hay fórmulas para encontrar la fe. La, al menos la que yo conozco es pon tu mente a resonar en la frecuencia de la búsqueda, la búsqueda、eh, desinteresada, la búsqueda abierta, objetiva de la verdad y te pones en, la, en, en, en una frecuencia de, de paz interior buscando, Padre, si estás ahí, tócame. Siénteme, yo te busco. Yo te busco. Hay un tema muy bonito que alguna vez pusimos, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Yo te busco. Así que, bueno, el miedo no se conquista usando una imagen con un ataque frontal, porque la fuerza emocional ha demostrado que nos sirve para vencerlo. Un ataque sobre algo que nos da miedo no vence el miedo, incluso puede originar un aumento del miedo. El miedo se conquista sólo cuando nos damos cuenta de la existencia. De un amor todopoderoso ante el cual el miedo no permanece. Todo el poder de la tormenta, la virulencia del mal o las personas inhumanas, la indiferencia de los que nos r o d e a se ve reducido ante la avalancha de ayuda que nos viene de arriba. Los huracanes, esos huracanes, hay un, hay un par de huracanes que, si se llegan a juntar, estos dos huracanes se s f u e r z a n se suman y se convertirían en una, una tempestad, una tormenta que no se veía en el planeta tal vez de los tiempos. Antes de que el hombre viviera en, sobre la superficie de la tierra, vientos devastadores. El miedo es la innecesaria sensación de pánico que tiene el niño que se encuentra solo en la noche cuando sus padres están en la habitación del lado. El miedo nos hace vulnerables cuando nos sentimos débiles, arrogantes cuando nos sentimos fuertes. Ambos sentimientos surgen cuando nuestro nexo con Dios está dañado por nuestra inmadurez. Por nuestra indiferencia o deliberada obstinación. Pero si nos dejamos llegar, llevar por el cauce del, del plan de Dios, puesto que sólo Él nos facilita la cura del cuerpo, de la mente, de las emociones, del alma, de la personalidad y del espíritu, esas circunstancias no deben provocarnos ya ningún dolor. El padre desea librar a todos sus hijos del miedo y nos proporciona los medios para que esto sea así. Estoy pensando en las personas que están graves y que están siendo socavados por el miedo. Yo conozco personas que son capaces de superar ese tipo de situaciones poniendo mucha alegría en, la, en su forma de vivir, mucha fe,、eh, una responsabilidad en sus protocolos de salud, poniéndose las manos de especialistas con inteligencia. No e n c h e g á n d o s e a que hagan con ellos lo que se les ocurra, sino que con inteligencia, dejándose llevar por su corazón, y personas que salen adelante. Conozco muchas personas. En realidad, yo conozco más personas que salen adelante de las que no salen adelante. Dicen en un mensaje en el libro: dice que Guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí se mantiene. También en otra parte d i c E inquietud y confianza será vuestra fortaleza. e s t a á o s quietos y conoced que yo soy Dios. Bueno,、eh, aparte de esta búsqueda de fe que nosotros tenemos que desplegar para soportar vivir en un mundo en donde por todos lados nos quieren paralizar con el miedo, también hay entidades, hay presencias que están con nosotros. Me refiero a los ángeles, en sus distintas formas, según nos cuentan los reveladores. Hay ángeles que aconsejan a aquellos seres humanos. Que han, se han, han avanzado un poco más, le empiezan a aconsejar respecto de la verdad y la rectitud, para que en su predicación o en su ejemplo de vida, muestren la benignidad, la benignidad me cuesta esta palabra, la benignidad, esta hora claro cuesta, la benignidad de Dios que nos guía a reconocer que existe. Es una manera de decir que se arrepiente uno. Aquí no estoy hablando ni predicando, por favor, que lamentablemente estos temas están tan manoseados en siglos que no sé cómo encontrar palabras diferentes que describan de una manera distinta esta inquietud. Eso les quería comentar respecto del miedo. Entonces, ¿dónde está la herramienta para salir adelante? ¿Dónde está la, el apoyo diario que nosotros necesitamos cuando nos levantamos y salimos a la pega? Y cuando llega fin de m e s hay tantas personas, la gente que trabaja en la construcción, que tienen trabajos precarios tal vez, y que tienen todos los días el miedo de perder el trabajo, y perder el trabajo puede producir un, un temor constante, un estrés, una depresión a la larga. Y en esta época en que pareciera, es que nos indican que la economía está pasando por un periodo crítico en distintos países, siempre, siempre la economía está en crisis. Si usted mira los diarios de épocas anteriores, siempre hay、eh, problemas de la economía, siempre han habido. Pero, no, pero, pero son superables. Y cuando usted. Y esto yo creo que lo había escuchado s de u a vez. Cuando usted pierde un trabajo, piense que a lo mejor se le está abriendo una puerta mejor de lo que ya tenía. Lo digo por mi experiencia personal, por la experiencia de personas que conozco. Algunos se quedan echados en la depresión, tirados, literalmente tirados. Y Pueden pasar años, pueden pasar 5 o 6 años ahí conformándose con una realidad de miseria que no se la merecen. Conozco personas que tienen varios títulos universitarios y sin embargo no son capaces de encontrar la solución a un problema tan puntual como encontrar una actividad económica. Por último, l a v a r autos. Piense que si usted lava 10 autos el, bueno, pongamos 5 autos al día, 5 autos y por cada auto que l a v a usted. Gana 5 mil pesos, son 25 mil pesos diarios, que usted no tiene s i q u e d a echado、eh, lamentándose, no los va a tener. O si no, toma todas las cosas que están en la casa que no reciben para nada, los pone en un carro, se consigue u n alguna a manera, se va a las ferias, se pone colero y ya tiene la plata para el pan, para las verduras del día y el día siguiente. Yo he estado, cuando tenía mi emprendimiento,、eh, a veces estaba en ferias y de pronto llegaba una camioneta, unas camionetas así, cototas, ¿ya? aquí en Chile decimos c o t o t a una camioneta moderna. Se bajaba una señora con unos niños, sacaba, ponía una, un paño en el suelo, ponía unas carteras, botas, chaquetas de cuero, y en un 2x3 había vendido todo eso, ¿ya? lo vendía barato, pero vendía todo, q u é s é yo juntaba 50 o 60 mil pesos, algo como, no sé, en dólares, deben ser un, por lo menos mil dólares, dos mil dólares. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y ya se va? Sí, no es que ya hice la plata para pagar el colegio a mi hijo. ¿eh? Listo, y se acababa. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué vino usted? No, es que mi marido es muy cómodo, mi, a mi marido le da vergüenza. Uno tiene que salir adelante con los elementos que tiene, hay que ser valeroso y tener fe. Eso respecto del miedo. ¿Sabes qué? Contrastando con el tema dedicado al amor, hay un tema que quiero escuchar, Juan Carlos, que es la. Menfi, la blusera es. Bifurcada. La bifurcada. Ya aquí ya se acabó el saboría, aquí ya se rompió el amor. Vamos. Vamos. この Y la blusera, la churcada. Me gusta muchísimo esa banda de En paz d e s c a el i s t a El vocalista, el, el vocalista、eh, de este grupo argentino iba manejando su auto deportivo por la autopista en Argentina y por encender un cigarrillo eh, eh, tuvo un accidente fatal y murió. Papo Napolitano, argentino. También iba en la moto saliendo de un lugar de comida donde había ido a parrilladas en Argentina con su novia, en su moto, viejo, viejo con moto. También un accidente un día de lluvia, también murió. e s o s dos b l u c e r o s famosos argentinos para los cuales, si hay amigos de Argentina que están escuchando, les envío un saludo y un homenaje, porque acá lo seguimos mucho. Siguiendo con el tema de este, ya no tocando tanto el mío, sino que lo que habíamos estado conversando en programas pasados, y quiero dejar una frase muy buena. De un、eh, médico psiquiatra suizo que se llama Carl Gustav Jung, que algunos más antiguos, tal vez, tuvimos la suerte de estudiarlo en el colegio, nos enseñaba, nos n hacían leer、eh, a, Gustav, a, a Jung. Él tiene una frase que es muy buena y yo les pido que la escuchen y la apliquen en su vida o que abran los ojos, como decía un programa antiguo que había oreja, pestaña y ceja. Atentos. Decía Carl Gustav Jung. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Repito, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Carl Gustav Jung, un médico psiquiatra suizo. ¿Por qué traigo esta frase? Estuvimos conversando en el programa anterior, en el ante anterior, digamos, respecto de qué es aquello que nos pasó a nosotros y que puede condicionar a la hora de buscar pareja. Y producto de una mala búsqueda, podemos llegar a sufrir bastante porque nos involucramos con personas que no, no están hechas para nosotros、eh, como pareja, pero que de alguna manera nos atrae su conducta. Y entonces siempre nos vamos a, a ese tipo de personas. Es, es cuando dice la canción. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, una y otra vez. El hombre, el, el, único, el único animal, ¿sabían u s t e d que tropieza más de una vez con la misma piedra. Un perro, un avestruz, un pollo, una gallina, una vaca, un caballo, todos una sola vez y aprenden la lección. Nosotros no. Cuando Carl Gustav Jung habla del subconsciente, del inconsciente y de la conciencia, está hablando de un tema que nosotros en estos programas tratamos de. Eh, hacerles ver a ustedes que tenemos que estar atentos a esos factores de nuestra personalidad. Les recuerdo que nosotros tenemos de nuestro, nuestra capacidad cerebral despierta aproximadamente el, un 10%. Hay personas que tienen mucho menos que eso. Por eso digo que hay personas que flotan por la vida, flotan nomás, como un corcho en el agua, va para donde va la corriente. La idea es que nosotros, en la medida que tomemos mejor control de esta nave que es nuestra vida, mejor podemos conducirla hacia mares seguros, no vivir atormentándonos siempre. Por eso es muy importante detectar qué es aquello que está en el fondo de nuestra cabeza y que nos guía. Carl Gustav Jung tiene además, si ustedes quieren investigar,、eh, una de las técnicas para interpretar sueños de, la, de las mejores que yo he visto: el concepto de la sombra que digamos todos nosotros. Pero eso es de otro programa. La idea es que ahora yo l e voy a hacer un pequeño repaso de, que, de, de por qué nuestras relaciones pueden fallar y, como estamos en primavera y el aroma de las flores, el color de las flores, ya uno se empieza a sacar un poco de ropa porque anda mejor, y ya empieza como a abrirse un poco más a, a, a los demás. Estamos, empezamos a las alergias también, que les conté el caso en el programa pasado. De que una alergia puede ser el mal recuerdo de un choque emocional afectivo que después hace que nuestro subconsciente nos genere esa, ese, ese rechazo a ciertas sustancias alérgenas porque siente que vamos a volver a vivir ese miedo, que, ese terror, ese choque, ese impacto que alguna vez tuvimos. Nosotros pensamos y nos han educado así que para que una relación de pareja prospere tiene que haber afinidad entre las dos personas. Que tienen que estar de acuerdo en qué términos se van a relacionar, tiene que haber un buen diálogo. Y además, sabemos que la relación de pareja está basada en la atracción, la confianza y el amor. Al menos eso es lo que nosotros intelectualmente pensamos. Si uno de estos, de estos, de estos valores falta, ya no es un vínculo de pareja, puede ser cualquier otra cosa. Y uno se encuentra con parejas que uno no sabe por qué están juntas. Él le pega o ella le pega, a Él la ningunea o ella a él y siguen juntos y pueden pasar años así transmitiendo toda esa mala frecuencia en el hogar a los hijos. Y los hijos aprenden esta conducta y corren el riesgo. Hay muchos factores que los pueden hacer desarrollar estas mismas conductas cuando se liguen en pareja. Aunque hay opiniones que dicen que cuando hay amor todo se puede arreglar, que uno puede, tiene que ser junto. Bueno, hay muchas teorías, pero. Lo que sí sabemos es que para que dos personas que quieren formar pareja、eh, se quieran juntar, tienen que estar resueltos sus problemas y todas las dificultades que enfrentaron en su proceso de, de crecimiento y en el desarrollo psicoafectivo. Porque así como nosotros crecemos, desarrollamos los huesos, la musculatura, nos sale la barba, ¿ya? O las, los, los, los pechos en las mujeres, también estamos desarrollando el cuerpo psíquico, el cuerpo afectivo. Y ese también puede. Sufrir golpe y que pueden q u e d a r hematomas o cicatrices en el camino, y eso después nos hace cojear en nuestras relaciones. ¿Se fijan? Ahora, por otro lado, también,、eh, cada vez que una pareja se junta, y aquí vamos a hablar en términos biológicos, aquí esto no tiene nada que ver con, con, las, con, con el tema de moda, un tema que hoy día se ha puesto más en b o g a acá, que tiene que ver con la opción sexual que algunas personas pueden estar tomando, pero biológicamente. Un ser otro, se junta con otro sexo para procrear. Esto está en nuestro subconsciente, está grabado ahí, más que subconsciente, en el inconsciente, que es lo más profundo de nuestra cabeza. Viene de la evolución de millones de años. De millones de años, porque alguna vez fuimos a una rana también, fuimos un pez, fuimos un reptil, y hemos ido evolucionando hasta convertirnos en lo que somos hoy día. Así que ahí está grabado en el programa biológico que está grabado en nuestra cabeza. Que nosotros tenemos que reproducirlo porque es un instinto para que la especie, la especie humana,、eh, se mantenga. Eso es procrear, por eso se junta una pareja, para procrear. Después está el otro tema: cuando dos personas de un mismo sexo se juntan, donde ya, claro, no hay, un, no, hay un, no hay una unión para procrear, pero hay una unión que a lo mejor está por sobre eso, hay amor también, yo no lo pongo en duda. Hay que aprender a, a aceptar a todas las personas, todos tenemos nuestra, nuestra historia, yo no juzgo、hay、que. Pero yo quiero marcar bien esto para dejarlo para el próximo programa. Nosotros tenemos que mantenernos vivos por varias generaciones. Y hay actos que son fundamentales. Y por favor, ponga atención en esto, porque si usted no está consciente de lo que le voy a decir, entonces usted va, se va a equivocar muchísimo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para mantenerse vivo? ¿Qué es lo primero? Respirar. Todos los fumadores les digo que si ellos s e están contaminando. Ese acto que es el acto básico de la vida,、eh, no solamente ellos, sino que también a los que le rodean, están atentando contra un hecho de la, de la evolución. Costó mucho entender eso. Para mantenerse vivo hay que respirar. Después, ¿qué viene? Beber. Nosotros no podemos estar sin respirar más de cinco minutos. Tampoco podemos estar sin beber agua más de cinco días. Así que esa es la segunda necesidad básica que tenemos que tener para, para mantenernos vivos como especie. Beber es un acto de sobrevida, así que todos aquellos que se van por el alcohol, la cerveza, exageran en la cerveza, no estoy en concha de una buena t o r o v a l l o Juan Carlos, o una k u z m a n de Valdivia, fantástica,、eh, una, bueno, no voy a seguir haciendo propaganda las que no son Valdivianas, pero es fundamental hacerlo con equilibrio, así que todos aquellos que creen que apagan la sed tomando una bebida gaseosa o una bebida energética, ¿no es verdad? ¿Ya? ¿Ya? ¿Esa s tontera? s Eh, todos creen que con eso matan la sed, no se generan más sed y además se enferman. El tercer acto fundamental para mantener la vida a través de las especies,、eh, de, de las generaciones que vienen, es la necesidad de alimentarse. Así que todos aquellos que hacen el acto de alimentarse, un acto de autodestrucción, ingiriendo basura, ingiriendo comida que no tiene calidad, Eh, llenándose con sustancias que no son, forman parte de lo sano, están condicionando el desarrollo de la especie, la sobrevivencia de la especie humana. Ya le s dije, respirar, beber, alimentarse son básicas. Y ahora viene la siguiente, la que es obvia: respiré aire, tomé agua, me alimenté, ahora tengo que eliminar toxinas. Y eliminar toxinas es un acto también que favorece la sobrevivencia de la especie. Nosotros tenemos que eliminar toxinas que nos hacen daño, ¿verdad? Si yo no voy al baño durante 15 días, no me escapo de una, de una infección urinaria o una infección a nivel colono, del, del colon, de distintos tipos de enfermedades. Pero también hay otras toxinas que tenemos que eliminar, son las toxinas que metemos en nuestra mente. Porque así como alimentamos nuestro cuerpo f í s i c o del alimento físico, También alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma, de emociones, de pensamientos. Cuando nosotros nos alimentamos de comida contaminada, contaminamos el cuerpo y nos enfermamos. Cuando alimentamos nuestra mente, nuestro espíritu, de pensamientos autodestructivos, de pensamientos negativos, estamos contaminando nuestra alma y tenemos que eliminar esas toxinas. Una buena fuente, un buen apoyo para eliminar toxinas es la meditación y es la búsqueda de la divinidad. Eso nos ayuda muchísimo. En 10 minutos, una persona puede limpiarse de sus toxinas espirituales. Y finalmente, viene la otra necesidad: que una vez que ya estamos vivos, respirando bien, estamos bien alimentados, estamos bien, hemos bebido todo tipo de aguas, tanto el agua para el espíritu como para el cuerpo, y nos hemos limpiado eliminando toxinas, entonces ahora estamos sanitos para reproducirnos. Porque si nos reproducimos contaminados, vamos a tener un, un, un, un engendro de agua, a de, de no sé, porque ni siquiera va a sobrevivir, vamos a tener gente enferma, ¿verdad? Esa es la secuencia. Eso quería marcarles en este, en este espacio para retomar el próximo programa.、Eh, técnicas y datos de cómo podemos elegir una pareja sin volver a equivocarnos. Recuerden que el amor siempre está presente en nuestras vidas. Yo conozco personas de 80, 85 años enamorados como de 15. Conozco personas de 60, 65 años enamorados como si tuvieran 15. Y conozco personitas de 17 años, de 15 años enamorados como si tuvieran 60 o tuvieran 40. Hay un desequilibrio también en esto. Todas las cosas a su tiempo. Vamos con el tema que viene Juan Carlos para ser un poquito más ameno y me voy a meter ahora a hablar De algo que les pido, miren, yo les voy a hablar... No, el otro, t e l e m e d i y la blusera. En un montón de nada. Vamos, vamos a hablar de cosas profundas más tarde. Yayay, ya. es complejo el tema. Estábamos conversando aquí respecto de historias de valores. ¿A qué se le da valor hoy día? ¿Por qué hay personas que pueden cometer errores y, por ejemplo, transportan droga y, o bien trafican droga y no necesitarían hacerlo? Porque tienen los elementos para salir adelante económicamente, a lo mejor no con tanto dinero, pero sí con mucha paz. Fíjense que este es un tema. Que está presente en la preocupación de las personas, de la humanidad, desde siempre. Hace como dos mil años, un poquito más, cuando estaba nuestro queridísimo y amadísimo Maestro Jesús de Nazaret, acá, viviendo la vida en zapatos de ser humano, calzando las mismas sandalias que calzaban los otros seres humanos, haciendo, desempeñándose en labores de todo tipo: carpintería, pesca. Eh, recibió también esta misma pregunta: ¿Qué es lo que tiene valor, qué es lo que verdaderamente tiene valor en la vida? En el libro Durantia, que es un texto que yo difundo en este programa y que los invito a leer, que los invito a acercarse a él, con la curiosidad que sea, ya no importa. Si quiere usted ver si es verdad lo que yo le estoy contando, si usted quiere. Explorar una nueva fuente de conocimiento porque las que ya ha visto no lo satisfacen, atrévase. Es, es, es libre, es gratis y no hay necesidad de que usted forme parte de ningún grupo particular ni nada. Lo que sí va a ocurrir es que usted se va a encontrar con personas que están en la misma búsqueda en todo el planeta. Yo tengo amigos en estos minutos que están escuchando de Colombia, tenemos amigos en Argentina, tenemos amigos acá también en Chile y. Y que estamos unidos en la misma búsqueda. Es un tema. La página internacional es www.urantia.org. Usted tiene un celular en la mano. Métase ahora y vea. O bien métase a YouTube y va a encontrar conferencias buenísimas de Jairo Miranda, de, de Flor Robles. Bueno, hay mucho material. Y usted puede con eso ir uniendo elementos. Este es el resto para el resto de su vida. Si no es un tema que usted le va a, le va, le va a hacer、eh, vivir algo más distinto de lo que hasta aquí ha vivido. Pero s í espiritualmente usted se empieza a fortalecer. Para que entre otras cosas no tengamos miedo. Fíjense que en la página 1456 les quiero leer. Y esto son palabras de Jesús de Nazaret. Yo l e estoy comentando que existe otra fuente para acercarse a la vida y a los actos y a los. Discursos que pronunció Jesús en la Tierra que están relatados todos en el libro Durantia, porque para que ustedes sepan, en el universo existen unas、eh, entidades que están encargadas de ir grabando todo, todo lo que ocurre, son seres ref que refractan, refractan por así decir, lo que está ocurriendo como, como una cámara de video, ¿ya? y la proyectan hacia un sector del universo en el paraíso, en la isla central del paraíso, por allá se supone que por ahí. Van quedando grabados todo, todo, todo lo que ocurre, todo lo que estamos haciendo nosotros, lo que hacen los seres humanos de todos los planetas habitados. Todo. Y entre otras cosas quedó grabado todo lo que hizo él acá. Y por una autorización especial que se le concedió a una comisión de seres, tomaron esta información y la transcribieron hacia los seres humanos. Y ellos dicen en el idioma inglés de Urantia, probablemente porque. Tenía más facilidades para expresar y, y contar ideas de una manera más precisa. Piensen ustedes que hoy día el inglés es el idioma universal del planeta. Hace unos 100 años atrás lo era el francés, pero producto del desarrollo tecnológico, del desarrollo de las ciencias, además, el inglés fue ganando posición porque, bueno, lo que sabe en inglés, lo que algo conocemos de él, sabemos que tiene una manera mucho más precisa para, para definir conceptos. Nosotros en el español tenemos un lenguaje bellísimo. La descripción poética de tantas cosas es insuperable, pero no podemos, de pronto cuesta más fijar una idea más precisa, más exacta, con pocas palabras. Yo creo que a lo mejor eso valoraron ellos cuando transmitieron esta información en el idioma inglés durante. Así comienza el, en el prólogo del libro cuando ellos se presentan y hablan de esto. Bueno, pero, cuenta aquí los reveladores que、eh, cuando Jesús habla de los verdaderos valores, A propósito de que se muere hoy día, o ayer creo, Hugh Hefner, que es el fundador de Playboy, al cual muchos seres humanos lo toman con tanta liviandad, lo consideran un, un, una persona de éxito. Murió a los 91 años, consumiendo whisky, viviendo rodeado de las mujeres más hermosas del mundo, siempre. El padre de la industria del, del, del erotismo fue su fuente de dinero. Bueno, él le dio importancia a esas cosas. ¿Ya? Hay otras cosas que son también muy importantes y que tal vez nos van a servir más, porque este camino, tal como nos enseñan, y, no, y nosotros sabemos también por nuestra propia fe, muchos, que esto es un camino que dura mucho tiempo, es un camino de eternidad. La vida, nosotros estamos en una etapa acá, estamos en una etapa de aprendizaje y donde, como quien dice, estamos echando las raíces de una vida que puede ser eterna si nosotros la definimos ahora. Si nosotros lo decidimos ahora, si nosotros nos declaramos y reconocemos nuestra filiación, el hecho de que somos hijos de Dios, ahora. Pero sin necesidad de ir a ningún lugar especial, ni vestirse de una manera especial, ni, ni decir nada especial. Es un sentimiento, nada más, que nace de la oración y la comunicación personal. Tal como lo hizo el maestro cuando estuvo acá. Y nos enseñó con su ejemplo. Bueno, entonces él estaba en una conversación con Angamón. a n g a m ó n era el líder de los estoicos, dicen los reveladores, y Jesús pasó con él una noche entera conversando durante los primeros días de su estadía en Roma. Esto es cuando hablan de los, de los años ocultos de Jesús, ¿ya? que según el conocimiento popular, una época en que él no hizo vida pública, que nunca se supo dónde estaba, según decían, porque los evangelios parten el relato de, a partir de cierto hecho, relatan algo de la infancia de Jesús, pero nada más. Entonces nunca se supo oficialmente qué hizo Jesús en esa, en esa etapa. Puede ser que esa información se perdió en algún momento del tiempo, a lo mejor eso estuvo recogido. Recordemos que los textos que nosotros tenemos hoy día como lectura sagrada a la gente cristiana vienen de un compendio que hizo、eh, Cas, ¿cómo se eh, Casimiro Casid, Casiodoro de la Reina y ¿cómo se llama el otro?、Eh, Valera, Cipriano Valera. ¿Ya? En el año 1500, ¿se dan cuenta? Pasaron más de mil años en que no se supo qué pasó con los textos, y ahí hubo una recopilación y se estructuró la Biblia que hoy día conocen todos los, como la fuente de información del pueblo cristiano, ya la escritura, ya, donde hay gente que, que hace de eso un objeto de adoración, lo cual yo no opino sobre eso, pero al menos yo no lo haría. Entonces. Esta historia que le estoy contando yo fue una conversa que él tuvo con Angamón, líder de los estoicos, que era un movimiento filosófico medio religioso de la época, que hasta el día de hoy se, usted ha oído hablar de la actitud estoica, a ¿no、es La palabra estoica viene de esa época. Y él pasó una noche entera conversando durante los, los primeros días de su estadía en Roma. Cuando estuvo en Roma, este hombre, posteriormente, Angamón, se convirtió, posteriormente, después que muere Jesús, en un gran amigo de Pablo. Y resultó ser uno de los principales sostenedores de la Iglesia cristiana en Roma. En esencia, y dicho en lenguaje moderno, Jesús le enseñó lo siguiente a Angamón: La norma de los valores verdaderos debe buscarse en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad eterna. Un mortal ascendente. Debe reconocer que todas las normas inferiores y materiales son efímeras, parciales e inferiores. El científico, como tal, está limitado al descubrimiento de las conexiones entre los hechos materiales. Formalmente no tiene el derecho de afirmar que es un materialista o un idealista, porque al hacerlo está renunciando a la actitud de un verdadero científico. Ya que todas y cada una de tales afirmaciones son la esencia misma de la filosofía. Si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad no aumentan proporcionalmente, el avance ilimitado de una cultura puramente materialista puede llegar a ser finalmente una amenaza para la civilización. Una ciencia puramente materialista alberga dentro de sí la semilla potencial de la destrucción de toda aspiración científica, porque esta actitud misma presagia el colapso final de una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta espiritual del logro. El científico materialista y el idealista extremo están destinados a una disputa constante. Esto no se aplica a aquellos entre los científicos e idealistas que posean una norma común compartida de valores morales elevados y de altos niveles de prueba espiritual. En toda época, los científicos y los religionistas deben reconocer que están a prueba ante el tribunal de la necesidad humana. Deben rechazar toda guerra entre ellos, a la vez que han de luchar valientemente. Para justificar su supervivencia mediante una mayor devoción al servicio del progreso humano. Si la así llamada ciencia o religión de una época determinada es falsa, deberá purificar sus actividades o desaparecer ante la emergencia de una ciencia material o una religión espiritual de orden más verdadero y más digno. Eso decía nuestro amado maestro en una conversación que duró toda una noche hace dos mil años con Angamón, líder de los estoicos, cuando él estuvo de visita en Roma. Hizo muchos viajes Jesús de Nazaret cuando él hubo dejado a su familia ya estructurada, organizada, a su madre asegurada con un ingreso, con una renta, a sus hermanas todas bien casadas, a s u s hermanos ocupados en el mantenimiento taller, de los talleres que él mismo fue creando en su vida. Entonces él tomó el camino y dijo: Es el momento de hacer mi vida. Tenía, era muy joven, tenía alrededor de 25 años, 24 años. Y en toda esa época él recorrió a Asia, recorrió el, el Oriente, estuvo en Grecia, estuvo en Egipto. Conoció mucho, conoció a los seres humanos a fondo porque él fue tomando conciencia poco a poco de quién era. Y cuando él toma conciencia de quién es. Y asume su misión pública a transmitir el Evangelio del Reino. Que la noticia de que, de que la, el Evangelio es una noticia, e s o significa esa palabra: que el Reino está aquí en nosotros mismos. Eso es lo que él vino a explicar. Pasaron muchas cosas en esa época y hubo mucha confusión después, en el transcurso de los siglos. Por eso, esta información que yo los invito a consultar, los invito a leer, está para todos, para toda la humanidad. Hay muchas personas, como les digo, que hoy día bueno, están aquí sintonizando la, nuestra radio a nivel internacional también, porque estamos todos preocupados de lo mismo. Vivimos en una sociedad que llegó, como dice el maestro en este discurso, llegó una crisis producto de que hemos ido desarrollando una ciencia sin valores y una religión sin espíritu. Por eso se puede dar que van a haber cambios, pero estos cambios no son para mal, estos cambios van a ser para bien. Porque la humanidad necesita seguir creciendo. Tú no puedes detener el proceso de crecimiento de la humanidad. Ya les comenté en algún momento que lo que ocurrió cuando Lucifer desafía al poder de, de Dios y el poder del superador, que era Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret. Y fue derrotado, pero fue derrotado con el amor. Una amiga me decía una vez, porque yo le tengo mala, perdónenme que lo digan estos términos tan coloquiales, le tengo mala a Lucifer, le tengo mala a Satanás. Por todo el embarazo r que dejaron acá en esta parte del universo. Pero ella me decía, pero mándales amor. Ellos lo detestan. ¿ya? Mándales amor y van a estar lejos de ti. Vivamos el amor, cabros, chicos, chicas, amigos, a todos me, ref me, me refiero. Los, los quiero dejar motivados, los quiero dejar invitados a que sigan investigando esto. Porque hay un tema que no hemos mencionado y que también quiero tocar, y algunas de l o s c o n v e r s a d o s que, ti, que, que tienen que ver, ¿por qué existe el mal? Me quedan unos minutos, Juan Carlos, ¿no? Me quedan seis minutos, ya. En estos minutos,、eh, le voy a leer un, también nuestra conversación que él tuvo、eh, con Mardus, también en Roma, que pertenecía a otro movimiento medio teológico, filosófico, que eran los cínicos. Y en esa conversación, fíjense, ¿ah? ¿eh? También le preguntan respecto de qué es el bien y qué es el mal, por qué existe el mal. El otro día veía yo un comentario que nos llegaba acá: que ¿por que qué Dios、eh, había permitido que muriera tanta gente que lo adoraba allá en México? ¿Por qué Dios mandaba cataclismos? Eso es una idea que los invito a sacársela a la cabeza: Dios no está mandando los cataclismos, Dios no está mandando los huracanes. Dios no está castigando al ser humano por su impiedad. ¿no? Esa es una doctrina, es algo que nos metieron a fuego en la cabeza por muchos siglos, la doctrina de la expiación. Eso de que nacemos bajo el pecado. Eso no es verdad a la luz de la información que nos e n t r e g a n acá. Nosotros, d e s el momento en que elegimos ser hijos de Dios, cuando desarrollamos, ni siquiera tiene que ser algo consciente, sino que yo elijo hacer el bien. El hijo v i v i r el amor. Ya estoy declarando mi filiación. Soy hijo de Dios. Estoy en su camino. Entonces pregunta la gente: bueno, ¿y bueno, o por qué existe el mal? Si, si, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno. No, o sea, perdón. ¿Quiénes son los dueños del planeta? No somos los seres humanos. Nosotros somos aves de paso acá. Los verdaderos habitantes del planeta, nosotros no tenemos acceso a ellos, son los seres intermedios, según los que nos dicen acá. Y por otro lado, este planeta tiene una historia, tiene una responsabilidad frente al universo que, que nos rodea. Es que este es el planeta en donde matamos a nuestro creador. No se le reconoció oportunamente, por eso se le conoce como el planeta de la cruz. Y quedó de volver acá el pum. No se olviden de eso. ¿Cómo va volver a un planeta que está destruido por e l mismo? Eso no ocurre, no, no se saquen. Saquense eso de la cabeza, n o tiene n que ver con el miedo. El miedo que están constantemente difundiendo personas que colaboran con eso, que bueno, agarran sintonía, porque es recómodo. Hoy día yo me pongo a predicar en la esquina y les hablo del miedo y la gente del u e l o tiene gente arrodillada, reconociendo sus pecados. Yo mando un sismo, o sea, los、no、es que yo lo mande. Viene un sismo y le aseguro que mucha gente, según la, el nivel de gravedad del sismo, va a estar arrodillada, pegándose en el pecho y pidiendo perdón. Claro, porque sienten próxima la, la, la muerte, pero ¿para qué vamos a esperar eso para hacerlo? Hagámoslo ahora. Hagamos un acto reflexivo, inteligente y consciente. Busquemos información. No me crea, amiga mía. No crea lo que yo le digo. Busque, dude, dude. Esto no es la ley, no es la verdad absoluta. Yo tengo una parte, lo invito a verla. Si les gusta, úsenla. Bueno, respecto al bien y al mal. Mardus, leo en el libro Durante, a página 1457. Mardus era el líder reconocido de los cínicos en Roma y se hizo muy amigo del escriba de Damasco. Así le decían también a Jesús de Nazaret. Día tras día conversaba con Jesús, noche tras noche escuchaba sus extraordinarias enseñanzas. Entre las conversaciones más importantes con Mardus hubo una cuyo objeto consistía en responder a la sincera pregunta de este cínico relativa al bien y el mal. No estoy hablando en términos peyorativos del cínico, recuerden que les dije que el cinismo, la, lo cínico era un movimiento filosófico de la época, ya de esa época. Hoy día se usan términos despectivos, pero no. Era un cínico, era una persona de mucha, mucha formación, muy inteligente. Bueno, en esencia. Y e l lenguaje del siglo XX dijo Jesús respecto de esto: de la consulta del bien y el mal. Él le dijo: Hermano mío, el bien y el mal no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de la comprensión humana del universo observable. Si eres éticamente flojo y socialmente indiferente, Puedes tomar como tu norma del bien las costumbres sociales comunes y corrientes. Si eres espiritualmente indolente y sin anhelos de progreso moral, puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal. tal como están definidos por los valores verdaderos de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón del hombre. Este Espíritu residente es la norma de la supervivencia de la personalidad. La bondad, al igual que la verdad, Es siempre relativa e infaliblemente está contrastada por el mal. Es la percepción de estas cualidades de bondad y verdad la que capacita a las almas evolutivas de los hombres para tomar las decisiones personales de elección que son esenciales para la supervivencia eterna. Los individuos espiritualmente ciegos que siguen lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres sociales, Y el dogma religioso está n en grave peligro de sacrificar su libertad moral y de perder su libertad espiritual. Tal alma está destinada a convertirse en un papagayo intelectual, un a u t ó m a t a social y un esclavo de la autoridad religiosa. La bondad siempre avanza hacia nuevos niveles de creciente libertad, de autorrealización moral y de alcance de la personalidad espiritual. El descubrimiento del ajustador residente y la identificación con él. Les he hablado, o ¿ah? Les he hablado lo que es el ajustador residente, el monitor divino, el monitor del pensamiento, que está en nuestra mente y guía nuestros pensamientos en la búsqueda de la verdad. Sigo leyendo. Una experiencia es buena cuando eleva la apreciación de la belleza, aumenta la voluntad moral, amplía el discernimiento de la verdad, acrecienta la capacidad de amar y de servir a nuestros semejantes. exalta los ideales espirituales y enlaza los motivos humanos supremos del tiempo con los planes eternos del ajustador residente, todo lo cual conduce directamente a un creciente deseo de hacer la voluntad del Padre, alimentando así la pasión divina de encontrar a Dios y de asemejarse más a Él. Según asciendes, la escala universal del desarrollo de la criatura Encontrarás mayor bondad y menor mal en perfecto acuerdo con tu capacidad de experimentar la bondad y de discernir la verdad. La capacidad de albergar el error o de experimentar el mal no se perderá por completo hasta que el alma humana ascendente no alcance los niveles finales de los espíritus. La bondad es viviente, relativa, siempre progresiva. Invariablemente una experiencia personal y sempiternamente correlacionada con el discernimiento de la verdad y de la perfección. La bondad se encuentra en el reconocimiento de, la, de los verdad valores positivos del nivel espiritual, los cuales deben ser contrastados en la experiencia humana con la contraparte negativa a las sombras del mal potencial. El mal potencial. Hasta que alcances los niveles del paraíso. Mucho más adelante, después que nos hayamos ido a esta vida, sigo leyendo: la bondad será siempre más una búsqueda que una posesión, más una meta que una experiencia de logro. Pero, hambriento y sediento de rectitud, experimentarás una satisfacción creciente en el alcance parcial de a poquito de la bondad. La presencia del bien y del mal en el mundo es, en sí misma, una prueba positiva de la existencia y de la realidad. De la voluntad moral del hombre, la personalidad que así identifica estos valores y es capaz de elegir entre estos. Los invito, amigos míos, a seguir leyendo estos textos. Están en la página 1458 del libro Durantia, que relata lo, los pasos de Jesús de Nazaret, la vida acá en el planeta. Por hoy, eso ha sido. Si ustedes se fijan en el texto que les acabo de leer, Tiene muchísimas palabras, muchísimas frases que no ha sido muy analizado. Esto tiene una coherencia, tiene una profundidad que, cuando usted lo lee en tranquilidad, usted va a sentir algo en su alma, algo le r e s u e n a l e usted va a cambiar. Hay otra frecuencia que usted lo va a tomar, una frecuencia, de una mejor vibración, y eso le va a hacer bien, va a alejar los miedos, ¿verdad? Cuando venga el, el gran sismo, el sismo que venga, o venga el huracán que venga, usted no va a temer. Si usted está en las manos del Padre Universal, y va a ser tan inteligente que va a estar siempre preparado. Por hoy, eso los dejo, amigos míos. Agradezco a todos los amigos que estuvieron en la sintonía. Les recuerdo que este programa es repetido un par de veces. Por si acaso hay algo que no, no, no, no tomó nota o, o, o quiere escuchar de nuevo, ya le di mis coordenadas. Un servidor, l i o n e l Rojas. Nos vemos el próximo jueves. Chao.